Vamos a poner las cosas claras sin entender mi contenido, así se ponen pillo y se rescatan que es verídico lo que transmito. Créeme que hay maldito y cuando escuchen que la pava c a s e la calienta a tiro no van a querer decir ni a.、Ah". Te vas a dar cuenta que acá los guachos son de verdad. No están ni ahí con esa ira, la plaza fritalear. A cortada ya están fumando porro, vende, no salen a robar. Están los vagos de la esquina, lo que arrasa ni cabida, solo cumbia hasta afecina, pico y pala papá. Los plagas los pasillos a la expectativa que... Si pinta un regalo, sea hombro, e sea mina, y no sea cara conocida, te lastiman guachos de frente mal. A loco Dani lo mataron frente a sus hijos, un solo tiro y efectivo. El cicariato acá también existe, amigo, esto es real. En paz descansa mi amigo, igual que mi primo l a u t a r o que por la espalda lo mataron. Gatillo fácil aplicaron, las noticias el otro día hablaron. ピンポンチッとくせせあせんのチ o ロッとくせあせん a チョロ e とくせあせんの r ョロッとくせ a せんのチョロッとくせあせんのチョロッと o せあせんのチョロッとくせあせんのポンチッとくせあせんのポンチッとくせあせんのポンチッとくせあせんのポンチッ s くせあせ n f a ン t a m i せ n d o por las redes Y les que parten no entienden que acá les cabe, que acá están los verdaderos h é a d e r s Que sabe, n sabe, n que el pez por la boca se muere. Ahorrate el cuento y portate bien por lo que te quieren. Que acá les cabe por m o r t a l para estar frente de los pobres. Acá les cabe más vale por personaje, s no tienen un hecho y caminan como uno que la hace. No tienen nada que ver con la calle, se hagan a ver cómo se vive en la villa. Cuenten que acá se pasa hambre y no me vengan a contar o tareadas. El valor de una zapatilla es tu cadena, yo mismo voy a ser el que te robe y te perdone. 俺の人は誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰かを見つけたのに、誰 Fachos racistas Que recita la gente que vive el día a día, sin lujos y nada más que para la comida. Siempre que llovió, paró la s buena, s ya van a llegar familia mía. Salud y trabajo, Dios me lo bendiga.